Ahora en Radio Nauta, la botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatamos. noches aquí en Radio Nauta 106.3 Empezando nuestro nuevo programa de la botica de Satán Buenas noches, ya estamos acá con nuestro programa número 10 Así que estamos convirtiéndonos en unos adolescentes Sí, qué grande, el 10, re bien ¿De 10? ¿Cómo andas Yo, menos 10 ¿Qué pasó, Wario? Pero bueno, algunos problemitas Problemas técnicos apuro, sí. Un poco de la apura, haciendo, haciendo de de auxilio coche auxilio mecánico y todo cosas que siempre pasan cosas que pasan cuando uno tiene los coches <risa> bastante viejo perro viejo sin seguro sin sin luces sin, luces, sin que tornillo que aguanten las ruedas para que no se vayan para todos lados pero bueno eh, pero se piloteo se piloteo, llegamos casi Llegamos, llegamos sobre sobre el pucho, como los muchachos de Sobre el Pucho, que vienen después después de nosotros el programa de tango. Bueno, estamos acá, les recordamos que el teléfono es el 512-1690 y que hemos estrenado el híbrido. ¿No es así, Rodolfo? Sí, acá siente... Nuestro operador Rodolfo Seco dice que sí, porque el otro día, el programa pasado, estuvimos anunciando la existencia de este aparato tan particular que permite sacar las llamadas al aire, que es el híbrido, y ya está en funcionamiento. Así que sé el primero en llamar a la botica de Satán y tal vez te premiemos con un... Con un híbrido. <risa> sí, no, no sé, ya vamos a inventar algo. No, me parece que mejor empezamos con un temita, ¿no? Y bueno eh, Entonces El primero En llamar Y te premiamos Con el tema Gorgar De Halloween Música camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La botica de Satán, resistiendo el pop y las balas. Buena versión, ¿eh? ¿De qué año es esto? Esta versión es de el año 98. Ahí metiendo el tema de música clásica de Hall of the Mundo en King. Ajá, de, creo que es de Grieg, porque yo soy una persona muy formada en la música clásica y mi papá es un fanático de la ópera, y eso es de Grieg, un músico noruego, si no me equivoco. Sin la ayuda de Wikipedia les puedo decir eso, lo que les puedo decir. Eh, les comentamos también a los oyentes que recién tuvimos una llamada... Pero no la pudimos sacar por el híbrido porque no correspondía. Eh, era para comentar acerca de otras cosas. El, bueno, la, les cuento la versión esa que escuchamos recién. Bueno, un tema conocido de Halloween. Eh, canta Kai Hansen, que es el, el primer cantante y violero histórico de Halloween. De pero en este primeros los mejores discos. Claro, mejores claro pero discos, no canta solo. Ahí canta, ah. canta Kai Hansen. Ahí la pero es otra banda, la banda es una banda que se llamó, se llama, no, parece se llamó eh, Iron Savior, que era un proyecto paralelo de esos que tenía Kai Hansen, que él no era el digamos el protagonista, pero era uno de los de los que estaba ahí, bueno, obviamente aportando lo suyo, tocando la guitarra y cantando en un, en dos temas particularmente. El disco se llama Unification Es de la banda Iron Savior Que bueno que es alemana, como Halloween, como Kai Hansen Como Blind Guardian Que también el tecladista es uno de sí, los... Sí, porque de Blind Guardian deberíamos pasar algún día Algún día vamos a pasar Este disco, bueno, eh, está bastante interesante Tiene, entre otras cosas Tiene una versión Después de... porque el disco tiene 12 temas Es un disco conceptual, así que tiene como una historia De... Eh, medio épico, pero galáctico Digamos. Sí, la cosa que le pintan más a los trasheros, no a los Power. Claro. Claro, exactamente. Vendría por ese lado. Y entonces al final del disco tiene esta versión de Gorgor, que es el tema de Halloween y una versión de Neon Knights, el tema de de Black Sabbath del ¿cómo se llama? del Heaven Angel. Ahí donde del disco donde cantaba del primer disco donde cantó Ronnie James Dio con Black Sabbath. Después bueno, y después tiene otro que entonces para más tarde. El de, el de... Sí, para sí, otro programa, sí suena eh. muy bien Porque el, porque el, la banda suena muy bien eh, Porque está bueno esto de pasar Covers así para no pasar el original Que ya si conoces la banda lo escuchaste uh -huh. así Y ahí que... vos decís que canta Kai Hansen El de Black Sabbath El de... Mm, no sé, habría que ver habría que ver. Te maté ahí Me mataste, ¿eh? me destruiste Eh, bueno, como como nosotros somos adictos a la numerología, ¿no? Hemos hecho el programa del 6, el programa del 7. Sí, la verdad que nos vamos agarrando a esas cositas a esas... que ya no, nos marcan el programa. Es un, es un vicio, es un vicio. Entonces, como es el programa 10... Claro, festejamos cada programa, ¿sí o sea Como si fuera el último. Sí, sí, sí. sí, sí. Hasta cumpleaños que... cumpleaños número 10. Hasta que el AFSCA lo, lo permita. <risa> Así que... Uh, ahí saltó el... No le gustó el jugando, comentario no. Así que vamos, el otro día un poco conversábamos acerca de el lugar del, del punk en este programa Sí, ¿no? que debía estar o oh, va, en algún momento Y además, bueno, tras bambalinas uno va charlando con los amigos, los conocidos Y dice, che, bla, bla, ponete un... Bueno, ya lo hablamos ponete un punk Che, un estás, en el, estás en el programa 10 Así que... Ponete uno del Diego Vamos a poner ese temita... De una banda que se llama Puntas de cero Y después lo vamos a comentar Empieza, esto no lo hemos puesto nosotros Porque empieza con todo el audio de la Sí, suelen hacer del relato ¿no? sí. sí, pero este es todo el audio de, de Que se la pasa Burruchaga al Diego En el, en el gol Bueno, en el, en el gol de Maradona eh, Relatado obviamente por Víctor Hugo Morales Así que escuchemos al relato ese Que todavía a mí me pone la pelo de punta Saca la pelota con Chufo, con para Enrique, Enrique engancha, va a tocar para Diego Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y deja el tonta, le tocar para Borruchaga siempre, Marabona Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! número Diego, toma, toma, toma. Soname, chicos, mendocinos ahí. Bueno, este este disco muy curioso en realidad. Eh, de Puntas de Cerro, una banda de punk anarco de allá de Mendoza, la Punk anarco. Y sí, de, de, este disco lo recibí de manos de el guitarrista que amigo mío de la infancia. Eh sí que está acá el, el disco de puntas de cero y, y no, está, está bueno ahí tiene temas como, mira por ejemplo, te leo los, los nombres de los temas son muy bueno, enseguida, eh, ahí cargué otro tema para que escuchemos ¿no? de última después nos despedimos con Clase Obrera por ejemplo, ah, bueno, tiene no, temas como gustó, liber, Libertad me, no. Reprimida, Brigada Roja y Negra eh, Viejos Compañeros Clase Obrera, Guerreros Urbanos, Noches de Acción Maradona, que es el tema que escuchamos recién Justicia Popular, Educación del Estado, entre otros que tiene un par de temas más Sonaban bastante pesaditos para hacer punk igual. Sí, sí, una banda de hardcore punk. este Puntas de acero pasó por este programa de la botica de Stam. ¿Qué opinas Wally? -E? Muy bueno. Uy. Golazo fue pasado. Sí. <risa> <risa> Así que... Ahí estaba toda la escena que está retratada en el mural en Los Hornos. qué pasás con el auto y podés ver a Maradona que cada cuadro es una de las posiciones de Maradona mientras va pasando a todos los jugadores está muy bueno porque si vos van en el colectivo o en el auto podes ver toda la escena de corrido así que te transcurre como si fuera una película si vas en bici manera. lo ves en cámara lenta y si vas en <ríe> bici supongo que irá lento no Maradona se enlenteció con algo y bueno qué grande el disco la verdad que emocionante ese bueno el tema ese en realidad es eh, una versión que hicieron los chicos de Punta ceros de un tema de una banda inglesa que se llama oh, no me acuerdo The Business creo Está, el negocio. Sí, que la banda inglesa en realidad lo que hace es eh, tirarle mierda a Diego, porque dice en el estribillo, en vez de Maradona sos Dios, dice Maradona is shit, o es una mierda, ah. una cosa así, y hablaba Sofias acerca del gran Diego Armando. Eh, así que ahí los pibes de puntas, reversionando el tema de los, de los negociantes de business. Bueno, anunciamos que en el ciclo... Porque nosotros siempre le hacemos y si sí, van justo después de nosotros así que no nos cuesta nada hacer la idea además pasan excelentes películas claro le hacemos siempre eh, la, la, le pasamos el chivo a la gente que hace el, el ciclo de cine en este caso no es el ciclo de cine horizontal no sé si lo haán horizontal o no pero es el ciclo de cine pre foro pre foro del de, foro de educación para la, eh, para el cambio social lo organizan los chicos de Cronopios, que es la agrupación una agrupación de estudiantes de Bellas Artes, aquel se ríe porque tiene un chiste preparado. Cronopios, ¿no? Y si sí, son de Bellas Artes, entonces parece que están con Opio. <risa> te tengo que, te tengo que tirar el No, no, no, lo, iba decir, el no lo iba a decir, no lo iba a te decir, Pero dar... me obligaste. Eh, bueno, así que los chicos de Cronopios ahí organizan este ciclo de cine y en esta ocasión van a pasar la película Raimundo, que es una película del año 2002 y que es un documental acerca de la vida y obra de Raimundo Glazer. Aquel... Es un documentalista también, un gran cineasta documentalista. Argentino secuestrado y asesinado por la dictadura en el 76 eh Remundo que era militante del PRTERP, hizo entre otras películas que estábamos hablando recién, una gran película que recomiendo a todos nuestros oyentes que todavía aún tiene vigencia, que es Los traidores, que eh, es acerca de un tema, toca el tema de la burocracia sindical, una película muy muy buena, creo que una de las películas de las mejores películas de la historia del cine argentino. Después hizo también tengo una investigación y un documental sobre la Revolución Mexicana. Ajá. Que ahora nomás era la Revolución. No me, no acuerdo. me acuerdo. Porque se exilió en México. Sí, una revolución que quedó otra nunca y bueno, hizo toda una historia sobre eso está muy bueno también. Así que está hoy hoy a las 22 aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez en la calle 60 entre 10 y 11 les recordamos. También les recordamos que estamos aquí en la 106.3 y que el, las vías para comunicarse es el 512 512.1690 que se pueden comunicar con nosotros a través del facebook nos buscan botica de satán y ahí se expresan mediante la tecnología digital y que nos pueden escuchar en internet sobre todo en internet hoy más que nunca porque hemos tenido unos problemitas con las autoridades de la radiodifusión Entonces estamos emitiendo por ahí Si estás en tu casa y no, no escuchás la radio como días anteriores O ves que, que ha mermado su potencia Y que no está llegando tan claramente como en otras ocasiones Esforzate en buscar el rincón más apto Con menos humedad O más alto de la casa donde veas que se escucha bien Y ahí nos vas a poder escuchar Y si no, eh, radionautafm.wordpress.com Eh, se ahí nos escucharon online. Se puede escuchar online. Claro, te vas a un ciber si no tenés. <risa> y mientras revisás tus Mientras escuchás, te juegan al jueguito. Mm. Vamos a hacerle negocio a los cibers la semana que viene, vamos a encontrar que los miércoles, ¿viste? Los ciber se llenan y se llenan de eh, metaleros. Claro, explota. Bueno, habíamos cargado un temita de una banda, un clásico del trash que nos estaba quedando, esa esa banda es Exodus, así Exodus. que vamos a escuchar Exodus. miércoles de 2022 por radionauta 106.6.6 para para para 106.3 demonio Ahí sonaba este mítico tema de la banda Trash Exodus de su disco Bonded by Blood. Cuenta el mito que hace 20 años, 30 ya, que era tan violenta la banda que de los recitales la gente salía sangrando, porque si vos te pones a, a leer la letra, la, lo que dice la letra básicamente es, dice, partanse las cabezas los unos contra los otros en el pogo. Así que, bueno, la letra cumplía el efecto, ¿no? La gente hacía caso a... Y sí aparte cuando salieron en Estados Unidos estaba también toda la ola del glam metal uh -huh. y el trash resistiendo no sí, estaba que... quedando atrás y resistiendo atrás de todo ese lamú y todo el trash metiéndole el, lo que tiene el metal si sí, sabes que sí la, cuando agarran nuevas al metal le afectan gravemente nos tocan el alma y ya tiene sí. que salir algo que creo que creo que es, es el es el hijo más infame del heavy metal el glam, el glam ¿no? se podría la decir si sí, el hijo deforme se podría decir porque es la combinación eh, es la peor combinación bizarra, porque sí. es la moda claro, es la moda hecho. es un producto que han creado estos shanks tipos como Poison como Bon Jovi o otras bandas que eran más o menos buenas y que después se terminaron vendiendo al bill metal, pero no al metal los no, al, no al heavy metal, metal. Sino al, metal sino al dinero así que pasó Bonded by Blood del el... año 85, aquella banda en la que tocó, eh, estábamos recordando reciben Wally Kirk Hammett el... Hammett el violero de Metallica tuvo, ahí se fue para Metallica cuando lo echaron a es. ahí, tipo estaba esperando estaba... agazapado sí, eh, mal no le vino porque en el 83 grabaron el el primer disco de Metallica, el Kill Em All Y después ya Con el Ray de Lighting, creo que es una banda que se afianzó Y, y le empezó a ir Sí, tristemente bien. a Metallica no le faltaban razones Para echarlo a tampoco Eh, no se metan con el Con el grande Y Dave. yo lo quiero, al rubio, pero La verdad es que era un drogón el tipo Y les cagaba todo Y no convidaba baja. El <ríe> tema es que se pasaba de escabio El querido Dave Eh y... What Happened No, no sé. Bueno ¿Qué, ¿Qué tema habíamos cargado? No me acuerdo ¿Cómo que no te acordás? El de... Ah, el... Ay, cómo estoy, no te vas estoy, a acordar Estoy amnésico, perdón el... Laguna de memoria la, Claro, la, tengo una laguna con un par de patos <risa> <risa> Laguna Coil <risa> oh, oh, estamos... Está filadísimo <risa> ¿Cómo? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, pero vamos a hacerte el gusto Algún día vamos a pasar a Laguna Coil Bueno, lo que iba a decir era eso, que habíamos cargado un tema... De... Estamos escuchando eh, una versión de... pues seguimos con la versión, ¿eh? Una versión del tema Heaven and Hell. Ajá. Clásico de Black Sabbath, de la, de la formación en la que integró Ronnie James Dio, del disco Heaven and Hell. Esta es una versión más Doom, de una banda que se llama Hell Light. Y Hell ahora Light. vamos a escuchar otro eh, a un tipo que también pasó por Black Sabbath, allá por el año 83, si mal no recuerdo, en un disco que realmente uno de los puntos más altos de Black Sabbath que es el disco Born Again el caballero que lo escuchamos en el tema que abrió la, la botica de Satán que el, el gran el, Yanguilan el Yang, Yang que lo mejor que hizo fue Deep Purple y después sacó este disco solista en el año 92 que está muy bueno, muy recomendable también, no muy conocido así que lo recomendamos acá en la botica de Satán el disco se llama Toolbox y vamos a escuchar el tema que se llama Candy Horizon la pulseada de mayo, la crítica situación del sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez en la provincia de Buenos Aires, las denuncias por vaciamiento y falta de recursos que hacen las organizaciones y trabajadores del sector además, la complicidad civil en la dictadura, el caso de Carlos Alberto Moreno, el abogado que fue asesinado por defender a los obreros de Loma Negra la muerte de Luis gorosito un nuevo caso de tortura y asesinato en una cárcel bonaerense el documental sobre Inacayal el cacique capturado por Roca y exhibido en el Museo de la Plata, los sueños de Milena Salamanca La Platense que fue revelación de Cosquín la página de los centros culturales y Barullo, el suplemento de los pibes del padre Cajade y mucho más Revista La Pulseada Conseguila en kioscos o suscribite al 0 2 2 1 4 5 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia La Pulseada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 Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Sobre el Pucho. Un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3 Radionauta FM 106.3 Radionauta FM.wordpress.com La mochica de Satán. Miércoles today coming diós ¿Qué dijo? La botica de Satán Miércoles de 20 a 22 por Radio Nauta 106.3. Lentamente Pantera Con sí. su tema ah. Pero yo quería comentar no, no. el tema que pasó Porque acá sí. lo estuvieron comentando Muy lindo tema, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué sonado, les pareció? Sí, del, del 91 Yo había hecho 92 Pero es del 91 Es el último disco solista de Gillan Antes de, de volverse a juntar con Purple con el En el 93 no. se volvió a juntar Purple Con Richie Blackmore Y sacaron el disco de Battle Rage is On que es un muy buen disco que tiene una característica muy curiosa para mí que es que eh, los temas eh, en orden salteado, digamos, el 1, el 3, el 5, el 7 tienen una una frase, una, una. No, una sonoridad así más pesada y los otros, digamos los pares, ah, claro. eh son los discos más los temas más rockeros, eh, más rocanroleros. ¿sí? Por ejemplo, eso lo lo puedes comprobar en tu casa. Eh, pero es algo algo Así muy como, raro porque como la tragedia griega, digamos Que tiene estados Empieza Empieza algo triste, después va como humorístico No, tiene razón puede ser, puede ser, si esto es una tragedia griega No, no sé, no sé si como la tragedia griega Me, me, no sé ¿Qué sería la tragedia griega? No, no me hagas a mí porque yo Dar clase de tragedia griega no puedo Ahora me dejó con la duda No sé, te esquilo no. Te esquilo te no no no sé si es como una tragedia griega, yo solamente digo que los temas los impares son los más pesados y los pares son más más rock and rollero porque era un debate que tenía con un amigo mío sobre que decíamos, "Che, qué buen disco el The ¿qué temas te gustan a vos? ¿Pares o los impares?" Que a mí me gustan los impares y al otro le gustan los pares, así que ahí nada, aunque también que teníamos pero sí, igual la tragedia griega es fácil, es actual, la podemos entender, Un tema eh Involuntariamente acabas de tirar un tema de actualidad, porque realmente sí, lo que sí, está es viviendo que Grecia pensando. en este momento es la tragedia griega sí, sin duda. Ni Platón, ni Esquilo, ni Sófocles <risa> lo hubieran augurado Nadie lo hubiera imaginado, ¿no? El talón de Aquiles eh, Claro, de, de, de este sistema Como decía mi... Arde Troya Sí, el lo que pasa que Troya, Troya es estaba el en el norte de... no sé, no, no, Troya no es lo que es Grecia ahora ¿Ahora no? no. ¿Estás seguro? Seguro traigamos un mapa seguro, seguro. Grecia, eh, Troya no sé dónde está ahora, en Turquía no sé eh, pero decía mi decía mi padre, mi progenitor eh, dice, ciertos si tipos inventaron, el son la cuna de la civilización occidental que terminó inventando el capitalismo ahora, es hora de que se reivindiquen eh, y hagan caer el capitalismo, por lo menos, ¿no? estaría bueno, sí y es soñar demasiado, pero ¿quién dice? Pero ¿quién te dice? si los tipos Realmente, no, no estaba preparado a tocar este tema, pero ya que lo tocás, el tema de Grecia... Estaría bueno que los grecios... <risa> <risa> lo, no, lo, los griegos, realmente... Yo me, me puedo esperar cualquier cosa, los griegos, sí, si tipo... La verdad que tienen una sociedad impresionante, los chavones. No, sí. tan, no tanto, ¿no? Eh, bueno, no le salió tan bien a No sé cómo será ahora, pero ahora, ahora está bueno, ahora está bueno. Pero quilombo. me refiero a que tienen mucha la sociedad de rebelarse así de no aceptar las cosas, como y está bueno que no acepten lo que le quieren hacer, ¿no? Lo... Sí, no, es un chantaje de cara chinga. El tema es que hay un quilombo bárbaro en Grecia porque además no se ponen no se ponen de acuerdo. El otro día estuve leyendo una nota ha surgido en realidad eh Hay un, un gran auge del, de los partidos de izquierda que tienen grandes diferencias entre ellos. hasta la izquierda estalinista Stalinista, el, el partido comunista, digamos, la línea más dura, estalinista otras... Eh, hay, que, hay que querer reivindicarlo a Stalin después de todo lo que hizo, bueno, ¿no? Hay, hay que tener muchas, pero muchas ganas. Todavía quedan. Y después otros, otros partidos de izquierda que tampoco se alían entre ellos... Y, pero, eh, curiosamente, también ha surgido el, un partido pequeño que es eh, la Aurora Dorada o algo así Que son los neonazis, versión griega Así que también atentos ahí porque, como sabemos, las sociales democracias siempre eh, Acunan a los huevos de esas serpientes así a que España, digamos, no les fue muy bien tampoco Y, y bueno, ahí está ahí está España después de la socialdemocracia de, del señor Zapatero se les instaló este este no sé qué sería, como un Menem de la rúa Caballo, que es el empresario el empresario que está dirigiendo España que es el señor Rajoy, Rajoy. Todavía no Rajoy <risa> lo tienen que rajar. Sí, se va se va a te quieren en helicóptero como sí, estuvieron este, este fin de semana, estos días estuvieron los indignados indignándose ahí, fueron uh -huh. reprimidos. ¿Se cumplieron cuánto? ¿Uno o dos años? Eh, un año, un año de las manifestaciones ahí en el continente europeo. Así que ahora, como lo que vamos a escuchar, ya estamos en llegando a nuestro zoom de violencia irática, esta, si estuviéramos o estuviésemos ahí en, en Atenas, tal vez estuviéramos con una... Una buena molotov <risa> Una molotov de flores como hace el británico, el artista británico el, sí, no, no sé si con flores, pero pero bueno, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Nicolás? Eh, bueno, yo con todo esto de las modas del heavy metal recordé al tan afamado ahora Metalcore no sé si ustedes lo conocen Porque la verdad que es moderno, bastante moderno pero ¿Qué, ya querés decir, tiene... ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué querés decir? decir? ¿Qué Le, no estás queriendo estoy decir? ¿Que soy viejo? Les estoy diciendo oficialmente viejos no. eh, Pero la verdad es que ha sumado muchísimos Muchísimos adeptos de este estilo Así tanto que no que Gente que no escucha heavy metal Escucha este estilo ¿no? eh, Algún día, bueno. bueno Pero bueno, como todos los estilos que tienen Tienen bandas excelentes Y tienen bandas que no lo son tanto Yo quiero me, quiero rescatar vamos a esta a banda. Un excelente sí, ni hablar yo ah, quiero rescatar a esta banda todavía. estadounidense que me la hizo conocer un amigo de bahía blanca eh, que se llama tribune está formada por integrantes de 23 años tienen los chicos imagínate los 23 añitos los bebetes como vos. Ya, ya tienen es que como yo ya tienen tres, dos años. tres discos tienen 34 discos tienen y ya son mundialmente famosos pero ¿no? eh, tocan algunos temas interesantes ahora el tema el tema que voy a pasar ahora se llama Akirsute Gomen, que es una frase samurái que aquelos. significaba que si vos ofendías a un samurái, el samurái tenía el poder de cortarte la cabeza. Uh, nosotros tenemos un amigo samurái, claro, así que no hay que no, ofenderlo no hay que, ofender no, no hay que, no hay que ofenderlo no. porque te aplica la Akirsute Gomen y quedaste sin cabeza. Bueno, espero que el samurái no nos esté escuchando porque yo trabajo con el samurái el samurái suele portar cuchillo, no sé si katana o sable, pero suele portar cuchillo carnicero, así que esperemos que samurái no esté escuchando el kirisute gomen. Así que bueno, vamos a escuchar kirisute gomen. Vamos ahí con kirisute gomen. de Satan, un programa de metal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! floating down its nose Greece facing the galactic crew Yeah well striking the cold sun Bueno, ahí fuimos con esta excelente banda californiana conformada por adolesc adolescentes muy talentosos, la verdad que en este en este momento tocaban un tema mítico japonés, pero que también tienen otros otros discos interesantes con pensamientos ideológicos más interesantes, hay un disco que no recuerdo bien el nombre ahora, es pero es más interesante, ¿no te parece interesante los samuráis? Sí, pero me refiero a que, que vamos a cortar la cabeza. De eh? actualidad social me refiero. Ah, muy bien. Eh, que cuenta, ellos ven como un fin del mundo y que en el que se va a mejorar la sociedad y cuenta como en todos los temas un estadio, en el principio en que empieza la revolución. Eh, es un tema y otro tema hasta que revienta el mundo y después vuelve toda la normalidad está, a está interesante porque lo contaron por tema ¿no? y, y se ve también en, en los temas cada uno lo viste, vos como empieza el tema y el chabón va cantando más masacado, masacado, corta, va una parte tranqui, y un eh, disco conceptual claro. así onda el el progresivo de los 70 una onda, un pin como y sí, me, me da la impresión a mí que está repensado antes de sacarlo está bien, está bien no pierden el tiempo los muchachos. No, para nada. ¿Podrías hacer a, algo parecido? Sí, ¿no? <risa> va, podríamos. No ¿Cómo? Sé que, esto, ¿Qué hiciste, va, a tus 23 esto años? Estos pibes de ¿no? hoy. Estos <risa> pibes, viste. Te tenés, que, te tenés que poner al día, Nicolás, viste. Yo te dije. ¿También? Ahora ma mañana saco una banda, me hago como... También recordábamos que los de Children of Bodom, que hoy en día ya son un poquito sí. más grandecitos salieron de, de chiquitos. Ah, me olvidé mandarle saludos al samurái Ricardo, que mandas saludos para el Facebook. Ajá, Ricky manda saludos también a Susana, una gran oyente de la botica están y, y Luciana. Nos mandan nos mandan saludos y toques. Toques en Facebook. <ríe> Así que en fin, ahí sonaba Aqualung con dios ¿Me, me, ¿me comentabas? Sí, Aqualung, un tema clásico de Jetro Tool, la banda uh -huh. inglesa liderada por el guitarrista, multiinstrumentista flautista sobre todo, Todos los Vientos, eh, Ian Anderson. Eh, una banda muy buena. Eh, este es su disco, creo que es el tercer disco de Jetro Tool, la Aqualung. En este caso, la versión que estamos escuchando de Cortina... Yo no, no, no sabía ni que existía la versión. Es una versión un tanto extraña, eh, ya que el que está cantando es Ronnie James Dio, uh -huh. que estuvimos hablando recién de él, eh, de, con su anterior banda. Antes de cantar en Black Sabbath y antes de cantar en Rainbow, tuvo una banda Elf. Elf. Exactamente, Elf. Elf. Y, y esta versión pertenece a Elf que entre ot otros temas que hacen es Warpix de Black Sabbath oh, que en alguna otra ocasión la vamos a pasar eh, así que ahí primero que Aqualunga es un temazo y está sí, muy bien versionado se suena suena viejito ahí para para la Acá siempre hay un debate entre el sonido más mo moderno y el sonido Sí, igual más... yo creo que el heavy metal es una revisión de, lo, de algo que ya pasó. ¿entendés? Antes de que yo naciera, por lo menos, ya existía hace rato. Es una continuidad, digamos, creo que arranca. En algún momento algo, las cosas tienen que arrancar y arrancan en esa época, ¿no? Y sí, en los y 70. Este... Sí, claro. es una cultura, obviamente, que claro. se conformó con los años y seguimos acá y no nos vamos a ir a ningún lado. Mirá las declaraciones. Digamos. Esto igual lo había visto ya en la la película esta documental sobre el heavy metal que hizo el antropólogo, que ya nombramos varias veces, que como que los metaleros más viejos comentaban que al principio todo el mundo sí. creía que el heavy metal era una moda, ¿no? Que iba a pasar y que se iba a acabar, así como el punk o... Bueno, sí, el punk también quedó igual. Pero, sin embargo, quedaron, pasaron los años y siguieron ar armando cosas, ¿no? Uh -huh. Generando cultura. Sí, sí, las cosas se van se van transformando se van van yendo y viniendo pero también está bueno ir a, hacia las raíces hacia las bandas que empezaron con los sonidos pesados en el rock yo creo a mi humilde entender que Jethro Tull es una de ellas sí, por sí ejemplo sino... sí, y en Argentina también tenemos un montón para nombrar de bandas que, que son las que sí, que a vos te, estás pendiente con eso ya, el, tu, tu tarea, tarea de, de casa está la, atrasada hace tiempo ya Pero en los 70 acá en Argentina... Estaba el reloj. El reloj. Muy buenas manos. Box Day. Box Day. Box Day tiene unas cosas muy Black Sabbath. Muy Deep Purple también. Claro. Un batero impresionante. Qué grande él. El... Y también. Willy Quiroga, Ricardo Soulet y el batero, ¿cómo no me acuerdo cómo se llamaba? Eh, Basualto. Basualto. tuvieron Basualto. Un... Fueron un cuarteto en algún momento también. Ya, falleció que queda... Sí. Sable, Sable, igual no están juntos ahí, y Willy Quiroga y, y, y por ahí anda uno que se dice Xbox Day también que anda tocando por todos lados <risa> por lo menos y para pagar el alquiler sí, está bien. Eh, Manal otra de las grandes bandas Manal, eh, que forjaron el sonido del rock duro en Argentina y las letras de Manal también grandes letras de Blues. de Javier Martínez el batero el batero que canta un para mí, un ídolo para mí de sí, Javier Martínez tenemos ahí en, acá en radio Nauta un disco de, de Javier Martínez Solista que está muy bueno que cuando el lo pone yo siempre digo que bueno está el disco de Javier Martínez muy por cool. algo no hermética que le hace porque hoy nací la versión de la, la originales si es me escuchen la bueno. si no la escucharon porque es terrible es terrible grandes temas de sí la verdad que hermética siempre estuvo fue muy inteligente en eso de rescatar temas sí, hace también bueno entonces eh... Yorio en su disco solista Ayer de Soy Realidad hace Jugo de Tomate, de, de Manal. Así que Manal, una gran banda, igual que Pescado Rabioso, no me voy a olvidar de Pescado Rabioso. Aquelarre también, Aquelarre. Color Humano, Crucis, Crucis, Crucis Oye, más progresivo. Billy Bonny y La Pesada, ya me, metiéndole La Pesada, ¿no? Letal también hace un cover de La Pesada. Eh, ¿Qué tema hace? Eh? Es salgan al sol. El sol salgan al sol, que lo hace dividido también. Así que gran banda la a del rock and roll que pasaron montones de música por por Billy Bonilla a pesar del rock and roll. Y bueno, no, no obviamente y el mítico Pincheski, que era de acá de la zona de Briso, sí, de de acá, sí, que murió ahí atropellado por no sé, por un tranvía, por un 202 o Por, por algún... una bici. <risa> o por no. una, o por, por una, una bici. Por una bicicleta, uno que vendía pan caliente atropezó a jorge pinchski el violinista del rock nacional ¿se podría decir ¿no? sí sí un gran gran músico estuvo anduvo por todos lados también tuve la suerte de conocerlo de compartir con él en, en una jornada vendiendo de feriantes mi usted así que tengo un gran capo el tipo capo jorge pinchski algo más que decir no, acerca de Me parece que ya está bueno, está igual de que vayamos ramificando conversaciones. Bueno, bueno, después enseguida entonces vamos a pasar a algún temita. Hemos pasado mucho de, del gran Norberto. Por supuesto, uno de los pilares del pilares del rock y del metal en la Argentina. Así que vamos a escuchar un tema y después seguimos acá en la Botica Stand.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 ellos de Bueno, ahí metimos doblete de bandas pesadas. Escuchamos Pentagram, la banda que bien que suena, ¿no? ¿De estadounidense. Pentagram se formó, estábamos hablando de esta cuestión de volver a los orígenes, a las raíces, a los años 70 y Pentagram se, for, se formó en el, en el año 71. Fuah, viejísimo. Pero bueno, eh, empezaron muy muy under, muy under. Claro, hasta... sí. Sí, como la mayoría de las bandas Y el tema que escuchamos era del disco Relentless, que es del año 93. 93. Sí, ha cambiado claro, de sí, de formación 1500 veces, una de esas bandas que, que ha cambiado muchísimo de formación. ¿Alguno permanece? Sí, el, el cantante, creo que es el que más ha, sí, sí, sí, el, el, el cantante sería permanente. Es el que el que más ha permanecido y el hace muchos años que estaba un guitarrista que se llama Victor Griffin, que yo por ahí tengo un disco solista de él. Que está bastante bueno también. Que en algún momento podríamos escuchar un, un temita de Víctor Griffin. Sí, sin duda. Así que pasó Pentagram, una banda que teníamos que pasar acá. Una de las pioneras del, del Doom. Mm. Y después sí, pegadito pesado. mandamos mm. otra banda que habíamos puesto... También muy pesada, Argentina. Un trío... Una gran banda. ¿sí? Mm. Visceral. Muy diferente a todo lo que él había hecho. Mm. Muy dejada al de lado. Porque yo la verdad que me interesé por el heavy metal mm. argentino y... Visceral lo encontré muchísimo después, es Como una banda que no, no la reivindica a nadie. Eh, era la banda que tenía los músicos eran una de las primeras bandas que tenía el Tano que se llamaba Cervero. Claro. Y bueno, cuando se dejó Malón, armó Willy Caballero y Carlos Cuadrado, que claro, terminó Malón y viene Visceral. Volvieron a juntarse tan Está extraño. Está bueno, qué bueno eso, ¿no? Que volvió y volvió con Volvió con, con sus amigos, dijo compañeros, sus amigos, tenés razón sus amigos de Cerbero ¿y le funcionaban? ¿cuántos cuánto discos tiene Visceral? dos, Visceral tiene dos, Arrancado el Sistema y Visceral Visceral ¿no? sí y este era el tema del aullido del animal el aullido del animal, de, creo que está en Arrancado el Sistema no, sí. está en el primero, está, está en, en, el primero. en bueno. Visceral muy bien a veces nos equivocamos puede fallar, puede fallar, <risa> la memoria, el memorex ahí nos manda saludo el amigo Mariano que lo está escuchando en la Cera City qué gran ciudad qué extensión que tiene que tiene nuestro programa, ¿no? Llegando ahí a, a, al pie de la Concagua, te das cuenta aunque aunque venga los muchachos de la CNC, CNC estamos hablando de, de la Comisión Nacional de Comunicación con eh, que es como que te cae el control urbano de la radio. Eh el internet todavía nos permite llegar a, por ejemplo, la Sera City y calentar el estudio sí. de nuestro amigo Mariano sí, Salomón. Sí, sin duda. Hoy eh, estoy con una deuda, así que tengo que pasarle un tema a un amigo brasilero, que me pidió igual más tarde lo pasamos, wow. más tarde charlamos sobre él. Sobre Brasil. Así que, bueno, volviendo sobre Visceral. El trío, yo creo que ahí es donde el Tano Romano eh, hace, pone, puso un 7 de espada, dijo... Acá estoy yo. Acá pongo todo, sí. El tipo estuvo en en tres de las grandes de las más grandes bandas de del metal argentino. Hermética, Malón y Visceral. Sí, y la eso que todas las cosas que hizo a ver me gustaban, hay ¿eh? algo que excepto, bueno, vamos a dejar a razones conscientes ahí. Sí, no, bueno, beneficios ¿no? de la duda, te, le vamos. Dijiste tres bandas, no cuatro. La, no sé por qué no nombraste a razones conscientes. Le vamos a otorgar el beneficio de la duda. Igual sí, ah, vale, el guitarrita no tiene nada yo que ver. opinar, capaz. De, que no, capaz bueno, sí, no opinar. sé, yo estoy tratando de estoy tratando de lograrlo un poco. Sí, bastante... No sé, bueno, nosotros no, no somos... ¿Y eso que tiene un gran bajista también? Ah, para mí un todo gran bajista. En, todo, todo, es como, no sé... De... no, no me engancho... No, de el... no, no sé, bueno, será el viejazo que les pegó a los muchachos. No sé, cosas que pasan. Eh, a mí Visceral es a una... A me, me encanta. De la banda que... Me... No sé, es muy... A es mí eso. La, la voz que tiene se me hizo difícil de escuchar, de, de entender, ¿no? Como... Es muy distinto, muy distinto del resto de las bandas Es muy bueno, bueno. A mí con otra voz no pegaría a Visceral No, es no, genial no. Ese trío... No, es la banda, Visceral es Visceral Tiene marca registrada Además que cante el batero Sí, de, eso, eso es muy raro Son de esas otras cosas que le dan un condimento especial a una banda Así que escuchamos el audio de, eh, del animal de Visceral Y ahora siguiendo con la onda setentosa Vamos a escuchar una bandita Que el disco... Es del año 2005, pero si yo no les digo que es del 2005, parece del año 68. Eh, así que, bueno, ¿qué quiere que te diga, Wally? ¿Me pones esa cara? este La banda, el disco se llama Hundus, y es del 2005, y la banda se llama Burning Savior. Es, es rock, rock, eh, hard rock, así. así que... Salvador en llamas. Eh, disfrútenlo, diríamos, allá en las eras. Música este camino, sin más para elegir oxidarse o resistir La botica de Satán Resistiendo el pop y las balas demasiado tranquilo, adormecedor, diría yo, pero igual es uno de los temas que más me gustan y que más me llegan, ¿viste? No sé si leíste la letra, trata sobre la muerte de una de, de, la, de las novias del cantante. Ah, mirá Es bastante heavy el, el tema, sí. Las puertas del cementerio. Las puertas del cementerio, sí. ¿De las novias? De la novia del Ah, cantante. ¿de Filancelmo? Y me parece que sí. Que... No, no, no quiero tirarme sí, información. ¿Y cantante? Video, ¿De sí. Filancelmo? ¿De quién estamos hablando? Sí, obvio, del cantante. Filancelmo. Sí. En fin, en fin en Sanchez. <risa> <risa> sí, pero bueno, de es que me sigue cantante. Así que habla, no, no tenía idea. No tenía idea. Pensé que hablaba de las puertas de un cementerio. No, cuéntate, cuéntame toda la historia del tema. Yo leí la letra y empieza hablándole al reverendo, viste. Reverendo, reverendo hijo del reverendo. <risa> bueno, este este es uno de los grandes discos de los de la década del 90 El sí. Cowboy from Hell ¿no? A mí me encanta Pantera A la mayoría de la gente no le agrada tanto pero ¿A quién? ¿Quién es la madre no será sé. Yo vengo queriendo pasar un tema de Pantera acá Hace un mes que quiero pasar un Te tema fuera, ¿Qué ¿qué pasa? no? Hemos pasado Pantera ¿Qué pasamos? Hemos pasado la versión de Black Sabbath de... La, eh, eh, No es no un, no un tema No es un tema Hemos pasado, hemos, hemos abierto Yo con... quiero Five Mini Salon Listo la, no, pasa, Listo, la segunda que viene, mandalo, en... pedilo por Facebook y te lo pasamos vulgar display of Power, Donnie sí. Un tema de Pantel Y acá estamos escuchando, sí, habla voy. de la muerte Sí, te, está te bueno, bueno, bueno, ya nos fuimos, nos fuimos de tema. Habla de la muerte de la novia del cantante Nos fuimos Wally. de tema vamos a ir más todavía con el backing metal con el Vamos a escuchar que, ¿De dónde dijiste que era la banda? De las Islas Feroe la Isla Feroe es una isla que se ubica al norte de Noruega. Imaginen el frío que hace en las islas Feroe. Y así si cantan no... los chicos. Pues, si ¿Sí? en Noruega hace frío, más al norte de Noruega. Mm. Imagínense el frío que hace. Por ahí, yo la, la única una de las pocas referencias que tengo acerca de la Isla Feroe... Es, no sé si les ha llegado a ustedes... Es un, un mail que... Que ha, que ha circulado por muchos años Que es ese de, de que cagan a palos unas focas No sé si ah, han visto que está el mar sí, teñido de es sangre Es Bueno, eso lo hacen en las Islas Feroe Ahí lo tenés No, no, no, no, no, no, no, me, no me agradan para nada. Bueno, eso lo hacen en las Islas Feroe Y no sé quién era el que pedía la banda Tir eh, Sí, un amigo brasileño ahí De, de los confines del internet Ah, de internet, o sea, no es brasilero y se, se está por acá o No, no es brasilero Brasil. está por acá, está en Brasil, ya sentado brasileño? en su casa escuchándome Muy bien Así que me pidió esta banda de Viking Metal del, De la isla Feroy, que son ¿El, el, los que qué? apalean focas los, los que apalean foca y, y encima el nombre de la banda es el Día de la Guerra Así Eso, que lo, lo ca capaz hablando. que pueden encontrar los integrantes de la no banda sé, son muy violentos los nórdicos me parece Sí, qué es apaleando focas Así que vamos a escuchar... Sorte este... sangre fría. <ríe> Como estamos hoy. Este tema que se llama Apaleando Focas. <ríe> de 2022 por Radio 106.6.6 Para para para 106.3 demonio Soy Magali, trabajo en la Pizzería del Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez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 Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta, 106.3. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer radio todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Radio Nauta 106.3 Radio Nauta FM Arroba Gmail punto La Botica de Satán Miércoles de 20 22 ¿Qué dijo? La Botica de Satán Miércoles de 20 a 22 Por Radio Nauta 106.3 Ahí entró la cortina, que venía, pasito, venía tocando to, tocando bocina del buque, y el buque bus, la cachola que cruza el río. Fue a la... viste, pasa en el buque. La... A recoger a todos los muchachos. Bueno, escuchamos los chicos de, de Tyr. de Viking Metal. De Metal Vikingo, hablando en criollo. Metal Vikingo. Es que sí, también, ahora charlábamos, es muy popular, ahora va desde que Battle y no sé se... ¿Cuándo, ¿De cuándo es Bathory? Bathory es de los 80 Es bien viejo, pero el estilo nos hizo famoso en ese momento. Ahora está Corp y Clanny, que llena River, seguro. ¿Tanto? ¿Para tanto? Es una fiesta Corp y para Lo que para pasa lo... es que es para... Lo escuchan adolescentes. Yo la gente que conozco que lo escucha tiene... Años. Pasa que es como el capanga del, del sí. metal, ¿no? Es como capanga, ¿no? Sí, sí, lo, lo, pero bueno, está bien igual. Los chabones es defienden divertido. mucho... Igual todo lo contrario que los matafocas, ¿no? Los, los, los de Corp y defienden mucho al medio ambiente en sus letras y claro, lo reivindican re... mucho. Yo me acuerdo porque la primera vez que los vi tienen un video... Del bosque. Del bosque, que hay un leñador que está cortando un árbol y ellos se, se encarnan en el árbol, como el espíritu del árbol son, es la banda ¿no? que termina asesinando al leñador cortándolo. Pero está mal porque pobre el leñador estaba ganando su sustento, tiene que ir a la empresa directamente. Claro. Tiene que, claro, una que haber alguna acción directa, no, como realidad. el leñador está laborando a, la bueno, le a mí no me mirés, anda a decir si era escuchame. Corpisplan el tipo tenés que enfrentarte a la empresa, ¿no? ¿Viste? A un, un trabajador. No. y lo que pasa es que capaz que era un Taba, estaba convencido de que Quería destruir los, bo los claro, bosques celtas Andás a ver por ahí el leñador Era un psicópata asesino de árboles Sí, no sé eh, Sí, recuerdo aquel video de Corpiclani Son como, para, para tirar una referencia Sí, son así como eh, Felices la, la fiesta fiesta metal Sí, la, la, el tema ese, beer, beer, cerveza No, no tanto de Corpiclani Está, no sé. bueno, está el del árbol que no me Pero lo voy a escuchar tema. ese porque me interesa Por ah, la referencia que me estás dando Beer, beer sí. Beer, beer. Beer, beer. Y el bien. del bosque por el... el no, para defender el leñador No, porque estábamos hablando el otro día del monte de Brizo. Es interesante igual, porque tenemos... Hay mucho, por eso, que meta la mayoría tira a lo pesado A lo lento, así, como que tira abajo Y está bueno que haya en banda así que Por eso lo alegre en el monte de Brizo Hay mucha gente que trabaja y corta el árbol Pero corta y no lo corta Porque si, sí, el gira la empresa Claro. Ah, a mí no me mirés igual Yo no, no, no, vos Una presentar. cosa es la deforestación De la amazona y otra cosa es Plantar un árbol y cortarlo para hacer una casa no... Así que estamos acá con el representante De la taladora De la amazona <risa> defendés, defendés a los asesinos no, no, de árbol No, haciendo los montagases, los que viven en el monte Que viven del, de su trabajo Está bien. No, así hay que hacer esa diferencia Si no terminamos sí, así Sí, no, igual Corpiclani no la hacía de Claro, por eso les voy a agarrar a la salida. A la salida, A los chicos de Corp y Clanny. Otra banda que hace así ese Metal Vikingo que estábamos recordando era Turizas. Turizas. Así que Metal Vikingo. Ha dado tanto que hablar el... Pero bueno, está bueno esto de que expandamos nuestros horizontes. Y los vikingos han, se han expandido. han tenido Dicen decoración. que fueron los primeros en llegar a América los vikingos. Sí. Hay teorías... Ah, hay hay teorías y hay pruebas también que muestran escrituras vikingas o no sé cómo le llaman runas, eso. las runas. No, no, no, sé, realmente Sí, bueno, todas esas teorías conspirativas que Sí, de... o, Dándome... o viste esos documentales de National Geographic? Claro. Son No sabe a quién creerle. Claro. Pero bueno, eran grandes navegantes, eh, sí. vikingos. Así eran que eran grandes conquistadores. Sí, vieron como ahora que ir un hizo su gira en en avión. Dañe entanto un barco distinto. Va a, a quemar tocar. todo, ¿viste? Podría va ser. Va a quemar todo, violar a las mujeres y, y conquistar y, que, y matar todas las focas. Así que guarda con con, con alguien, el asesino de focas. Sí, guarda con el, ¿cómo se llama? El mundo marino. Guarda mundo marino que vienen vienen los pibes de Tir. Encima van a venir, la van a matar y ella aplaude, <risa> oh, como Uy, mal en peor. Creo que hoy hemos... Bueno, y para colmo la banda que estamos escuchando, una banda de un muy under, igual que me gustó el tema y lo cargué, que se llama Calamar Gigante. Y todos los temas eh, en, tienen el nombre... Y en, ¿Y en vikingo cómo sería? No, esta banda es Yankee. Ah, cómo se llama? Eh, Giant Squid. Giant calamar gigante. Porque la gente lo va a buscar. Eh, sí, ahí, sí, sí, perdón, te narraba, calamar gigante y... Eh, y todos los temas que tiene la banda están sí, encanta, dedicados a alguna poca, a... A calamar, algún animal bobo. marino de la de los abismos del mar, no sé cómo se le llama la tiene del mar. No, no, pero tiene un nombre como una parte del mar que es una caída muy profunda, la plataforma submarina, después eh, sí, de eso sí, sí, sí. <risa> viene <Donde vive risa> de Bob sí, Esponja, sí, sí, el atolón claro. de Bikini. Ah, y al lado de Bob Esponja un poco más abajo vive el calamar gigante. En fin, era interesante eso de que. Y esto dedican esta, todos temas a nombres de de animales. Y de este animal. Sevengill es un tiburón. Y luego este este tema uh -huh. se llama Sevengill, Sevengill y es un tiburón. Y es un tiburón. Bueno, vi, no vive en una piña en el fondo del mar. <risa> estamos afilados. Claro, va, vamos a hacer un cover de SpongeBob. Estamos tenés. tan afilados hoy. Así es. Bueno, recordamos que estamos Hoy hemos tirado poca data Che, la verdad, eh, Radio Nauta FM 106.3 Vamos a volver a pasar la data del, del ciclo de cine Que está por empezar dentro de escasos 20 minutos a las 22 horas Aquí en el Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11 Va a empezar el ciclo de cine preforo Estamos hablando del Foro Nacional de la Educación por el Cambio Social que va a ser el 8, 9 y 10 de junio en la Universidad de Rosario, provincia de Santa Fe. no eh, La película que se va a proyectar hoy es la película Raimundo, un documental sobre el documentalista argentino desaparecido militante del PRT, Raimundo Gleiser. Y me acordé que era La revolución congelada, el, otro de los documentales que había hecho. La revolución congelada, así que si lo quieren sobre buscar la... ya saben cómo. Por la revolución mexicana que fue una de las primeras revoluciones no Primero fue de 1900 obviamente Claro, de 1900 porque el otro día Gómez Ahí me cometía furcio equivocándose solamente por un siglo y medio Pero sí, 1910 estamos hablando que la revolución llevada a cabo Por los gener el general del norte Pancho Villa Y, y, sur, y el sur Emiliano Zapata Exactamente ¡Viva Zapata! ¡Viva Bien. Chiapas! No tenemos el tema de brujería. No, ya, ya, ya, ya, ya lo pasamos. Pero bueno, los chicos se acordaron de reivindicarlo. Otra de las películas... Bueno, yo había nombrado los traidores. una película que a mí realmente me gustó mucho. Y tiene una película... Un, un documental en este caso acerca de las Malvinas. Eh, hay uno que se da... Eh, uno que lo vi también es sobre el frigorífico Swift. Y después tiene una que se llama Ni olvido ni perdón. Y, y otra que se llama... Eh, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Tiene sí, un documentarista muy comprometido con la lucha del pueblo, ¿no? Y fue, dio su vida, digamos, le costó su vida también todo eso. El cine de base, sí. cine de base. El era cine... militante del PRT. Claro, el cine de base entre las corrientes del de cine social en los 70 que también estaba bueno en, en no me acuerdo cómo se llamaba la corriente que formaba Fernando Pino Solanas ¿eh? aquel que se comió un tiranosaurio en las pasadas elecciones y otro cineasta argentino muy muy rescatable porque por ahí viste no conocemos mucho de nuestros cineastas es Fernando Birri que es un cineasta de la provincia de Santa Fe también muy interesante para la gente que esté escuchando y que, y que quiere conocer un poco más del cine nacional de los años 70 o de los 60 eh, también muy recomendable el señor Fernando Birri que todavía sigue vivo a pesar de todas las Birri que se ha clavado no, eh, no porque es un tipo muy grande él se exilió en Cuba, estuvo mucho tiempo en Cuba y lo vi la otra vez en Canal Encuentro y un, un cineasta muy interesante Fernando Birri bueno, así que todos los estudiantes ¿no? del país que se quieran acercar a este Foro Nacional de Educación por el Cambio Social es en Rosario, en la Universidad de Rosario Y bueno, acá vamos a pasar, van a pasar esta película de Roymundo okay. Así que muy recomendable a las 22 aquí en el Holgas Vázquez En la calle 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata Ahora seguimos con un temita musical de la banda Il Niño Ah, vamos con Il Niño de Satan, un programa de metal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos llegando al final de este, la botica de Satán del sí, día de hoy. Se pasaron los chicos de México de la banda de New Metal y niño. Y niño. Bueno, estaba bien. Eh, estaba. No sé si no sé si le compro el disco, pero estaba bien. Yo ya se los compré. ¿Se los compraste, seguro? Bueno, grabado, pero... <risa> no les llegó un mango a los chicos. Igual, de todas manera no le llegó un peso. Eh, recordamos que, porque ahí nos mandan mensajes, no paran de llegar mensajes al Facebook eh, Muy populares son Que, oh, a ver, ¿para que Llegan tantas cosas que no las puedo leer Bueno, mientras él lee, yo los voy a entretener y les voy a contar una cosa Que a continuación las va a continuar Nicolás No, sabes que yo lo estoy esperando a ver que termine de leer Bueno, porque... las chicas de eh, Mansa Ballena Eh... Hubo un colectivo documentalista del cual hemos hablado en programas anteriores que sacaron aquel video famoso, muy famoso que se llama En boca de todos, un documental acerca de la situación del aborto en Argentina. han sido seleccionadas en un festival de cine y su documental, porque estábamos hablando un poquito de Rosario, se va a emitir ahí en la provincia de Santa Fe el viernes Bueno, no, no sé, da la data es demasiado larga, el tema es que va a ser emitido ahí en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y han sido ganadoras de la selección de entre 200 documentales, han estado entre las 18 elegidas. ¿Qué tal? Felicidades, yo la verdad que lo vi el documental y muy bueno está. Lo hemos estado promocionando y parece que hemos tenido los mismos gustos que el jurado. ¿Qué tal? Podemos, ¿Qué tal? ¿podemos ser jurados de cine, vuelvo. ¿Vale. Gracias. Hemos hablado de... Y bueno, el, el documentalismo comprometido sigue, ¿no? Sigue en la calle y sigue en la lucha. Así es, hemos hablado de Raimundo Duleiser. Hemos hablado de Fernando Girri. Y, y ah, de Manza Ballena. Y hemos hablado de Manza Ballena. Así que es un programa muy cinematográfico el de hoy. Estamos escuchando Diablo Swing Orquesta, de fondo. Aprovecho para mandarle el saludo a mi amigo del Diablo. Que nos está escuchando. Y, Desde los confines del infierno No, no, Diablo, yo estoy hablando de, del Samurai Conocido como el Samurai también Ah, también le dicen Diablo Ah, el... tiene más apodos Tiene más apodos que... Así que... Que... Para, había cargado un tema que... Me... Ah, ah eso, sí, nos hacía falta escuchar Black Label Society es, Estábamos hablando acerca de... Sí, acoplando con el tema de Mansa Ballena Esta, esta banda... Mm -hmm. Estadounidense. Claro, estadounidense eh, ¿Cómo se llama? Que lidera el guitarrista de Ozzy Osbourne Zach Wilde Zach Wilde, ese es su nombre Lo hemos lo hemos nombrado en otro eh, programa es Hace un tema así en eh, contra la de la violencia Contra la mujer eh, Que empieza así hablando una, Un machista Que empieza hablando ahí de todas las cosas que no deben hacer Las mujeres y la banda lo corta Y ahí empieza el tema bueno. Está muy interesante bueno, Entonces vamos a escuchar el tema de Black Lives Society Y luego vemos que nos queda Y tiramos la última data Y nos despedimos desde la bótica de Zetán Número 10 Las mujeres nacen con un lado muy escuro Que los hombres no entienden Y que no entienden Y... Bueno, ahí pasó la banda de Zach Wilde, con su banda Black Level Society, Reúsate a Rebajarte. Si les interesa el tema, lean las letras porque están muy buenas. Ya lo no voy a leer. Vamos a conseguir una profesora inglés inglesa. <risa> ¿Qué Podríamos decir una columna de letras traducidas. ¿Pero letras buenas o...? Que valgan bueno, la pena. No vamos letras a buenas y letras malas. Bueno, dale, un, dale, poco y... un poco de las dos. Y bueno, una mala puede ser una de Led Zeppelin. ¡Qué malas letras! Nena. ¡Oh, nena, oh, nena! ¡Oh, nena, oh, baby! <risa> baby, baby, no, Justin Bieber. Te quiero, te quiero mucho. Sí, las de Deep Purple también siempre han dejado... Yo que soy un gran fanático de Deep Purple, dije, bueno, a ver, me voy a poner las pilas, vamos a ver qué dicen los, la gente de, fuego, del profundo. Fuego sobre el agua. Purpa. Humo, Por, humo. No, humo sobre el agua. Como humo dijo un amigo. De, humo sobre agua. Muy mala. Muy mala, muy mala la, la de Deep Purple. Bueno... Eh, nos vamos y vamos a recordar un poquito la un, un par de actividades que hay para esta semana El viernes hay una actividad política, vamos a decir, más que actividades rockeras Tenemos el 26, la eh, Toca Lobos acá en el teatro, que lo estuvimos diciendo la semana pasada eh, Este viernes 18 de mayo hay una jornada de lucha por la educación pública Se va a estar marchando desde el Ministerio de Educación hacia la Plaza de Mayo ...aquí desde La Plata salen... Eh, ...creo que a las 3 de la tarde desde la... ¿Es nacional esa jornada? Sí, es una jornada nacional... ...y participan varias federaciones estudiantiles... ...de la Argentina... ...la Federación de La Plata... ...la FULP... ...la FUBA, la de Buenos Aires... ...la de Córdoba, la de Rosario... Rosario ...y además participa la Conado Histórica... ...y la... Eh, ...y los secundarios también... ...los secundarios lucha... ...así que una gran jornada se espera para este viernes ahí defendiendo la educación pública eh, nos vamos a despedir vamos. Como un poco como empezamos que empezamos hablando un poquito del punk así que así eh, decidimos acá en la mesa chica terminar con un temita también de los amigos de Punta de Acero y nos vamos con clase obrera ¿algo más que decir? nada adiós hasta y el hasta miércoles. el miércoles bueno, ahí vamos La botica de Satán, Miércoles de 20 a 22 por Radio Nauta. 106.6.6 Para para para. 106.3. Demonio.